De la, la vida, nunca la, la tierra y el cielo. Vengo a mirar. Tengo a a mirar.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 Estamos a la edad, estamos a de Enredando las Mañanas, como todos los días de 10 a 12, el eh, Enredando las Mañanas programa de la Red Nacional de Medios. ¿Cómo, ¿Cómo les va, estimados? Buen día, gente. Buen día a toda la audiencia. Eh... Bueno, estamos en un... es un día típico, eh, nuestro querido lugar de... nuestro querido hogar, segundo hogar, IMPA, está cerrado, hoy todas las trabajadoras y trabajadores están descansando, el lugar está cerrado, así que nos mudamos, nos trajimos todo para, para otro lugar, un, un hermoso espacio, se llama la Fortaleza de Evas, después eh, las compañeras podrían comentar un poco eh, de qué se trata este lugar... Y bueno, una, una de las reglas eh, fundamentales de la radiofonía eh, es una mesa redonda y acá está la gente que generalmente hace técnica a la par, unida a, a la gente que está atrás un micrófono, así que es un momento histórico, digamos. Pero entonces, estimado, lo que hemos derribado es ese vidrio, esos cristales que separan a operadores y operadoras de quien está en la mesa, de los invitados, etcétera, ¿no?, Sí, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Es como los perros que están tras una reja y ladran, y cuando no hay reja no dejan de ladrar, así que nos tenemos que hacer amigues, es sí, percioso. Sí. Entre los que están de ambos lados de... Bueno, eso es un visto y es una discusión, que tendríamos que renovar la forma de hacer radio y tendríamos que institucionalizar y está esta forma no lo, claro que nos trae algunas complicaciones por supuesto pero es verdad que todas las personas valen lo mismo acá no hay estrellas ustedes lo saben eh, y quiere decir que somos todas las personas iguales eh, no no vale más la persona que está tras el micrófono que la que está tras los controles valemos Todas las personas lo mismo. Pero te voy a contrariar, estimado. Depende del momento que estemos viviendo. Recién, cuando estamos intentando arreglar todos los cablecitos y las llavecitas para poder compartir con ustedes en este día feriado... Ay, Dios mío, este, no había alguna necesidad de resolver problemas técnicos. Y después cuando está el micrófono abierto, tenemos otro tipo de necesidad, pero no podemos actuar unos sin las otras, no es así, y viceversa. Pero bueno, eh, esperamos que esta renovación, revolución radiofónica... Eh, bueno, sea del agrado de todos ustedes. ¿Qué vamos a estar eh, charlando en el día de hoy, estimado? Bien, eh, no solo vamos a hablar nosotros dos, sino también que vamos a tener una columna desde el Chaco. La compañera Diana de Agencia Timbó nos va a hacer una, una referencia sobre, bueno, este día que es eh, un día bravo, bravísimo para la historia de este país eh, se cumplen 37 años de la guerra de Malvinas empezaba un 2 de, de abril así que vamos a hablar un poquito conmigo con sobre este tema eh, porque hubo bueno, combatientes con digamos de, la, de la, del Chaco que tuvieron que ir a arriesgar sus ruedas por un estado que que vino a la fuerza a apropiarse de todo lo que tenían previamente. No solo eso, sino que nos mandaron a una guerra eh de los que de lo que que no no la pertenecía esa esa disputa, ¿no? Eh, tendremos después una un visita en el piso. Vamos a, a, a contar con la presencia de Santiago Benconi porque queríamos charlar con todos ustedes tés esta situación que se viene desarrollando con y, y que más se está desarrollando con, con más gente en el último tiempo que son las muertes en los lugares de trabajo él comparte un espacio eh, que se llama Basta de Asesinatos Laborales y como es de público conocimiento Eh, ha sido desgraciadamente noticia eh, eh, reiterada a veces en, en, en el último tiempo siempre ha ocurrido, ahora está ocurriendo muchísimo más, ellos en este espacio tienen las estadísticas y tienen un, un recorrido y un acercamiento profundo porque detrás de eh, de un compañero o una compañera que pierde la vida en el trabajo existe una persona y existen condiciones laborales determinadas para eso lo invitamos a Santiago que además, vos sabes que además es laborante de la línea 60 se sí, sí, hace los sabemos lo cruzamos siempre en las calles inclusive porque es una persona que está siempre activa en, en todas las modalidades no solo de, de las 60 sino en, en muchas otras eh, me lo crucé la otra vez el 24 de marzo estaba ahí eh, así que después por partir de hoy de lo que está sucediendo en el mundo laboral con lo que vos comentabas ¿no? la, eh, como las trabajadoras y los trabajadores Has eh, hasta poder llegar a dejar la guerra por la precariedad laboral o por, o por la exigencia que, que la patronal les le va dando día a día, y por otro lado, comentar un poco el panorama de las 60 sabemos que están en conflicto se ven ajustes bravos eh, la otra vez compartiendo o, eh, con la catora eh, eh, nos pusimos en tema ¿no? sobre el, la noticia de los cierres de ramales eh, que están pretendiendo vía el eh, ministerio de, de transporte así que ya un en entramado de descomplicidad de y un gran negociado al, al abusarse de, de los usuarios que son cautivos de, de las maniobras en empresariales, ¿no? así es. así que bueno esperamos contar un día feriado donde la calle está tan descranta cuando veníamos para acá pero en planito absolutamente diferente a todos los días Espera, esperamos contar con este trabajador que está acostumbrado a madrugar y esperamos que bueno que prontamente esté por este lado y después que, que seguimos bueno vamos a tener entrevista telefónica con Vanessa del movimiento popular La Dignidad en, en, porque hubo un conflicto en el senador honor eh un vaciamiento que se, se está denunciando y bueno, necesito que nos, nos pueda comentar qué está sucediendo ahí, ¿no? O sea, todos los sectores de la sociedad parecen ser más castigados inclusive eh, con este gobierno, o sea, a la gente que más lo necesita más se la se le, le pierden los derechos, así que vamos a tener esa entrevista y luego una la próxima columna, la que ya, ya hemos vamos eh, el martes pasado desde Catamarca porque queremos efectivamente que sea lo más federal posible este enredando y todos los enredandos así que nos volvemos a comunicar con Laura de la red, de la red nacional de medios de allí Estación Sur y Laura eh, va a ser referencia de, bueno, a otro desastre que estamos al que estamos asistiendo que son los últimos tres femicidios en 72 horas que han habido así que esta compañera Laura eh, nos comunicaremos con en una hora o algo más con ella para que no, nos relate esta esta situación si sí, no, me, me estábamos hablando nos estábamos hablando vamos a tener también una entrevista telefónica con un ex combatiente de, de Malvinas ya más llegando a la, a la segunda hora eh, que bueno nos va a relatar no solo como sucedió todo desde su juventud, no porque él era muy muy jovencito cuando lo se entera de que tiene que ir a la guerra y creo que vivió hoy sus, sus, sus compañeros de ahí en adelante, ¿no? en toda esta historia que, que es tan dolorosa ¿no? para el país pero que vive hoy por hoy en su, en su mente y en su cuerpo, así que bueno, eso también va a estar hoy Bueno, eh, si les parece, vamos siendo a un tema musical y, y ya vamos con la, la primera colanda desde el Chaco. No lo pegamos. Es la partida perdirida la vida compartida pensant en la merda la tinta merda no comilla ni la vida ni la vida de perfecta felicitat cada divendres en No lo pongas, no, no, no, no, no. es definitivo No lo intentes ni si no lo que hagas en definitiva Nada tiene sentido Si todo nuestra vida ha sido decidido En ese plan siniestro configurado Para fines apocalípticos Ser insensible es el requisito Para nuestro exterminio masa Son tiempos en que los métodos de aniquilación Nosotros ¿No, mismos ¿no? ya no nos desaparecen Ahora lo nosotros mismos Dándonos pequeños espacios de precio sin respuesta Volviéndonos una pretensa que nadie molesta Como esta, como esta Domestizados, que volvieron al desierto Yo en rango, en Argentina no hay trabajo La dignidad humana va cayendo cada vez más abajo No hay atajo, y esto ya se derrumba Y esto es benedruido Ni siquiera notamos la diferencia entre estar vivo Digo, digo, señores, no me dedico Acerraré los hijos, pero tampoco nos hicieron los tiempos Que por ahí andan como roedores Ellos no somos vencedores, traigo mi amor para que te incorpore ¿A dónde están esos que dicen tener cojones? Con un cuidado nuevo, aquí molestando de nuevo Patriotas con patriotas, dando pena mundo entero Con esperanza reacciones reales de todo aquel que tenga duda hacer parte de esta lucha, lucha que con nosotros aquí se renueva. Se el corazón para poder sobrevivir viviendo para salvar solo mi propio pellejo a su vida. Así está la cosa. Bon, cresta que estàs fent això, però otra luz a nuestro modelo más profundo, con impulso, dando pulso, la cabeza como la bestia, seguimos pasando de mano en mano, esta nuestra flecha futura, futura dura, de tanta podredumbre, esta locura se ha en una huida a la por favor que se disufre, una luz que nos alumbre, una cosa como que todo le viva y nos haga volar libres pájaros que nos sentamos nuestra flecha futura, vamos a ver este colapso, lo bueno nos dará el pronóstico, todos allá esperando el próximo pronóstico, esta rallina que en verdad se desmandó y que nadie la controla. Una santo lo que te y dominar lo que nosotros derrotar, y dominar para nosotros que lo si no, que yo creo lo que hablo y lo que digo con todo este intento, pero entro con mi vista y, si y la voz de Shonda, y es parte de ti. Temor, respirar y sacar la voz la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Volvemos? Sí, volvemos. Ya estamos la, al aire nuevamente en este Enredando las Mañanas de un día feriado en un lugar del microcentro de Buenos Aires. Bueno, y como les habíamos comentado recién, nos comunicamos con, con el Chaco, así que el Chaco aquí presente en Enredando las Mañanas del día de hoy, y con la compañera Diana, que ya habíamos tenido charla con ella el martes pasado de la agencia Timbo también participante activa de la red nacional de medios ¿estás ahí Diana? Muy buenos días compañeros ¿cómo les va? acá desde el microcentro de resistencia yo. el microcentro de resistencia eh, un medio caluroso por estos lados, por allí sí, por acá también y esperando, bueno otra vez esperando fuertes tormentas Eh, ya saben, estuvo este estuvo castigado, inundado eh, y ahora vemos venir la tormenta para estos lados. Así que esperemos que que no sea tan tan grave, grave como las que venimos sufriendo por por efectos del desmonte, ¿no? Así es. Bueno, en este día 2 de abril, ¿qué qué quieres compartir con nosotros, Diana? Bueno, se hubieron pasando mu muchísimas cosas eh, relacionadas con, con la Guardia Guiquí, en el Impenetrable, también algún conflicto de tierras en Miraflores, en, en las Puertas del Impenetrable, pero eh, como es un día bastante especial, el día del, del veterano de los caídos de la Guerra de Malvinas, eh, un nuevo aniversario del comienzo de la guerra, eh, quise traer un poquito, armando ahí con la producción de entregando. Eh, el tema de los ex combatientes indígenas eh, los combatientes com, com, acá de la provincia de saco eh, como una forma de, de visibilizar algo que, que ha sido visibilizado por la homogeneización digamos de, de, de nuestra nación por el igualarnos y, y no respetar nuestra diversidad y no entender que que en la diferencia de cultura también hay una diferente vivencia de esos eventos históricos, ¿no? Es un poquito como marco comentarles que en esos días me estuvieron saliendo algunas notas. Como sabemos muchos de los combatientes el 30% de los movilizados, como 13.000 aproximadamente perigaron en las islas, y el resto quedaron en el continente de un total de 23.000 el 30% aproximadamente venían del IVAN del NEA, ¿no? en estas principalmente de Saco y Corrientes y tenemos que tener en cuenta que, que esta zona del NEA representa menos del 10% de la población nacional, ¿no? Eh, y siempre me ha generado a mí una especie de de, de estupor, ¿no? enviar gente de zonas subtropicales como esta a, a pelear a un lugar tan frío tan al sur de, de nuestro país ¿no? eh, esta información un poco la publicó Daniel Chau del Instituto de Investigaciones Históricas de acá de la UNED, de la Universidad Nacional del Nordeste que es de y por otro lado eh, hubo algunas publicaciones en DEPA de la pastora Agorija que suele manejar datos muy, muy precisos sobre las comunidades indígenas de nuestro país porque los datos oficiales o los del INDEC eh, suelen incurrir en errores que tienen que ver con que hay gente que no se reconoce como indígena y quizás no es por miedo o por no comprender eh, las planillas o el mismo Estado quiere eh, reducir los números de, de población indígena para no tener que hacer las reparaciones históricas o por los programas especiales que hay en cuestión de derecho indígena Y el DEPA estuvo publicando un afiche en el que dice que alrededor de 100 excombatientes que volvieron de la guerra, eran o pertenecían o pertenecían a los pueblos mapuche, mocoví, hom, y guaraní, y que fueron discriminados en, en la asistencia después del conflicto, ¿no?, Con respecto a eso, eh, acá en, en Chaco, Juan Chico, un historiador y escritor con profesor también, que hizo un trabajo bastante importante sobre la masacre en Apaltín, ocurrida en 1924, que les estuve comentando un poco en en la columna anterior del martes pasado, también trabajó mucho en la restricción de los restos de nueve personas del pueblo Com que permanecían secuestrados en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, también se abocó al estudio y la investigación de personas que habían participado, de los competentes de, de la Guerra de Malvinas, que que pertenecen al, al pueblo Com y también al pueblo Ojo y, ¿no? Eh, él empezó aproximadamente en el 2008-2009 a, a investigar, a contactar a estos veteranos. Eh, pudo recolectar información de 28 excombatientes y convocó a 10 de ellos para escribir un libro que se llama Los Coms del Taco en la Guerra de Malvinas, una herida abierta y recoger los testimonios de esos 10 excombatientes que quisieron hablar porque también sabemos que, que muchos no quieren hablar por ese proceso de de discriminación que hubo después de la guerra, no, no solo para los combatientes, sino para para todos los excombatientes y para toda la sociedad, ¿no? Un tema que y que se tapó para no no ser discutido y lo que reflejó la guerra en ese, en ese momento, ¿no? Entonces él escribe este libro un poco para para abordar la historia de, de los Pons y hacer una historización de cómo participaron en otros quieren visibilizar la historia desde su propia mirada ¿no? eh, algunos testimonios eh, quiero leerles un poquito que están en el libro a, a partir de las críticas que recibieron ¿no? eh, por, por la, la falsa creencia de que quieren apartarse ¿no? De, de, ¿no? de la organización de excompatientes en general eh, ellos decían que simplemente querían contarlo en su propio idioma somos hijos y nietos de nuestros mayores que ya iban a la guerra a pelear con constancia. lo que nosotros queremos es tener nuestro propio día queremos que nuestra gente home conozca y nos reconozca como excompetientes porque a veces nos enteramos que hay veteranos home. algunos por acá otros por allá Sí, te, te, estaba, te estábamos escuchando atentamente porque, qué sé yo, nos parece muy valioso lo que nos estabas contando en una fecha como la de hoy donde, bueno, uno puede llegar a la conclusión, siempre pagan los platos rotos eh, los mismos y dentro de esos mismos hay algunos que los pagan rotos muchísimo más como son los pueblos originarios y además ese otro aspecto que vos resaltabas ese esfuerzo por, por que sean los mismos pueblos que cuentan su, su historia, ¿no? Sí, eh, bueno, me parece que, que es lo más importante que también nosotros como no indígenas podamos estar abiertos a escuchar estas voces que a veces nos incomodan de nuestra propia de nuestro propio pensamiento nacional como argentino como una nación joven eh, que podamos pensar a dónde nos pueden llegar a conducir los nacionalismos ¿no? eh, y saber de dónde venimos qué hicimos para existir qué hizo el Estado argentino para existir eh, qué nos tienen para decir los pueblos indígenas poder eh, salir de nuestra estructura y escucharlo sabremos escuchar para cerrar me gustaría leerles por lo menos un, un fragmento de una poesía de juan chico sobre sobre los combatientes ¿no? bueno este bárbaro eh, entonces nos quedamos con las palabras poéticas que nos vas a leer ahora para para escucharlos atentamente se llama él no va a regresar esta poesía un niño pregunta a su padre por qué su hermano no llega y este en lágrimas responde él fue a defender la patria allá en las nizanas malvinas y al pasar el tiempo el niño ve que su hermano no llega vuelve a preguntar a su padre papá por qué mi hermano no llega y su padre con un nudo en la garganta responde hijo su hermano no va a regresar él ama tanto esta tierra que es nuestra tierra que allá se quedó él no va a regresar Él se quedó en Malvinas. El niño vuelve a preguntar... «Papá, allá hace muchos frío, ¿por qué se va a abrigar?» «Hijo, todas las noches de invierno, blancos algodonales abrigan su cuerpo... ...y por las noches, un fuego de quebracho de nuestro monte chaqueño calienta sus pies... ...por eso, él no va a regresar». «Cuando se fue, no solo llevó su fusil, también llevó miles de capullos blancos... ...para las noches de frío y nieve, tejer ponchos blandos... ...con los que abrigar su piel... Cuando él se fue, no solo llevó su fustil, también llevó astillas de nuestro quebracho para encender fogatas en las noches oscuras. Y ese fuego tan fuerte que hasta aquí llega. Por eso tú, por eso tus preguntas yo intento responder. Ahora en estos días de otoño y frío, él está encendiendo fogatas con leñas de nuestro monte milenario y chaqueño. Por eso él no va a regresar. Me cuidó mi abuela hasta grandecito Y después de grande todo me contó Que mamá estaba grande embarazada Invitados de lujo en el piso, en este lugar provisorio, hermosamente provisorio. Eh, estamos con dos compañeros de, del Espacio Basta de Asesinatos Laborales, que también obviamente son trabajadores. y eh, Quisiéramos que se, que se presenten, eh, en donde trabajan también, que es algo que nos interesa mucho. Sí, soy Santiago Menconi, trabajador de la Línea 60 y miembro de Basta Asesinatos Laborales. Un buen día, mi nombre es Daniel Silveira y también trabajador conductor de la Línea 60. Bueno, cuéntanos un poco de, del espacio, un poquito de, de la historia y por qué creen la necesidad de que, que se haya creado este lugar. El espacio surge en 2016 cuando en un solo día, solo en la Ciudad de Buenos Aires... Fallecen tres trabajadores en sus puestos de trabajo, David ramayo en la línea 60, Diego Zoraire en el INTA y Richard Alcaraz en una obra en la construcción en Villa Crespo. Eh, las comisiones internas del INTA y de la línea 60 nos juntamos ese día y junto a familiares lanzamos una campaña para visibilizar lo que nosotros consideramos que son muertes invisibles. Empezamos a investigar sobre el tema y hicimos un observatorio llegando a la conclusión de que fallece un trabajador o una trabajadora en su puesto de trabajo cada 20 horas. Eh, al año da una cifra aproximada de 450 casos anuales de muertes en los lugares de trabajo de las que la subvención. La intendencia de riesgo de trabajo, que es que se tiene que hacer cargo de todo esto, no contabiliza ni siquiera los casos sin itinere, ni las enfermedades profesionales y, por supuesto, los que no están en negro. Así que consideramos que, como mínimo, la cifra se duplicaría y ni tiene sería eh, de viaje de ida o de vuelta al lugar de trabajo, ¿sí? Exacto, es entre la casa y el trabajo. Uh -huh. Y con respecto a lo que esas cifras alarmantes que nos están comentando ustedes, ¿cómo ven la respuesta y si hay cierto tipo de organización dentro de las estructuras tradicionales para poder defenderse de bueno de los asesinatos laborales que según eh, ustedes mismos han comentado en, en ese espacio de Eh, tan trabajado que tienen, de que han estado aumentando. ¿Las estructuras típicas de los trabajadores responden a ese problema? No, en absoluto. De hecho, nosotros consideramos que hay una triple responsabilidad en los crímenes laborales, que por un lado, por supuesto, es el Estado, que garantiza que no se hagan controles, que no... Por ejemplo, en el caso de la muerte de David Ramallo, la cabecera debería haber estado habilitada, la cabecera no contaba con habilitación y funcionaba igual por otro lado las empresas que son las que ahorran en salud y seguridad y por el otro lado las burocracias sindicales que son las que hacen la vista gorda entonces es una situación de indefensión de las y los trabajadores y por eso nos establecimos como espacio como para dar una solución a eso por un lado para acompañar a los familiares en el juicio y pedir justicia y por el otro lado para evitar que sigan existiendo y desde el punto de vista de este compañero chofer cómo te va uruguayo cómo cómo te parece a vos que tendría que que tomarte este tema porque es evidente que ha venido no no, no se estableció el día de hoy y que viene para quedarse porque como dicen ustedes también es primo hermano del ajuste que está sufriendo todo el pueblo argentino ¿Cómo se debía proceder? Ustedes como ser que empezaron dos comisiones internas, ¿cómo han hecho para poder agrandarse? Básicamente militando, buscando siempre eh, la dignidad del compañero, peleando siempre contra el empresario, pero... Eh, me quedé ahí, no, no, la verdad que la, la pregunta no la entendí muy bien. ¿Cómo ser? Eh, mi pregunta iba a... ¿Qué papel juegan los familiares para poder agruparse? Eh, y sí, nosotros tenemos la Comisión de Mujeres, tenemos eh, usuarios que nos apoyan siempre, estamos tratando de organizarnos, organizarnos, bien digo, este... Eva, en el caso de la mamá de, de David Ramallo, este compañero estaba comentando, Santiago, que es la que más nos acompaña en, en, en todo sentido en esto de la organización que usted me preguntaba, ¿no? Así es, porque uno puede pensar, eh, la muerte que, que ustedes sufrieron el compañero de ustedes, bueno, los encontró con cierta organización gremial, eh, como ustedes cuentan, inmediatamente se pusieron a organizar, inmediatamente tomaron el el problema, eh, y uno también puede pensar cuántos lugares de trabajo donde eso no existe. ¿Qué se hace? Existe, pero no está visibilizado. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la posibilidad en la línea 60 de, de mostrarle a, a, a la sociedad todo lo, lo que nos pasó a nosotros, que es lo que pasa en casi toda la línea. Eh, ahí, como comentó Santiago, ahí, la verdad que la cifra la tiene él. Pero tenemos casos de compañeros en la Metropol, eh, por los mismos días que falleció eh, eh, David, un gomero también murió aplastado por otro colectivo y nunca nadie se enteró de nada. Y así casos todos los días, eh, en el transporte y en todos los gremios. Una pregunta, con respecto a esa encuesta a la que ustedes llegaron a la conclusión, ¿no? Cada 20 horas una persona pierde la vida por cuestiones laborales. Eh, ¿Hay algún tipo de, de diferenciación por rubro, tal vez? Porque en el imaginario... De, del público que, que escucha que escucha noticias que lee noticias eh, generalmente el, el, el rubro, el, el, el gremio que estaba más más cercano a, a, la, a la muerte generalmente era eh, la construcción eh, no solo porque todo se hace con, con, con, con precariedad desde las patronales y sin regulación sino que ...podían perder muchas personas al mismo tiempo la vida, ¿no? Eh, pero cuando uno empieza a indagar también en, encuentra que la inseguridad en el trabajo... Eh, existen todos los gremios, ¿no? O sea, ustedes mismos están expuestos por eh, a todo tipo de, de incidentes, digamos. Eh, ¿Hay algún tipo de, de diferenciación sobre, sobre esos gremios? Sí, hicimos la diferenciación por gremios. En realidad nosotros establecimos un observatorio que hacemos un relevamiento de los casos que nos van llegando. Los gremios más con más muertes laborales son, como bien dijiste, la UOCRA, que... Según Víctor Grosso, el secretario general de Citraic, dijo que tienen un cromañón por año. Y si sí, esto es así. El tema es que esos relevamientos muchas veces son no podemos acceder porque no los brinda la superintendencia de riesgo de trabajo. Son muertos invisibles directamente. Por el otro lado, los municipales, que también trabajan con condiciones muy precarias de trabajo, y este año aumentó exponencialmente los crímenes laborales en el transporte. Quedó segundo con más cantidad de trabajadores muertos. Y esto es por la flexibilización y porque trabajan 12, 13, 14, 15, 16 horas arriba del volante y terminan teniendo ese tipo. Y otro que me parece muy relevante mencionar es que después de la reforma previsional donde vimos la disputa en las calles y donde no pudieron pasar la reforma empezaron con la reforma laboral por sectores el sector más afectado son los petroleros a los que le cambiaron de la mano de Pereira o sea, su secretario general firmó la reforma del convenio cambiaron las condiciones laborales los trabajadores y las trabajadoras petroleras antes se tenían que subir a la torre con vientos de 30 kilómetros hoy en día lo hacen con vientos de hasta 70 kilómetros y está viendo un muerto por mes o sea, en los últimos 6 meses ya murieron 7 trabajadores petroleros claro sí si, si eso no es un crimen sí. este nosotros teníamos noticia de tres imagínense siete trabajadores petroleros como sí como el, el ajustazo llega de una forma increíble y sobre todo uno puede pensar tienen un gremio poderoso están trabajando en un sector que Absorbe miles y miles y miles de pesos y cu es posible que los trabajadores petroleros están tan tan desprotegidos no sí bueno el secretario general de petroleros pereira creo que es parte del partido gobernante en neuquén no sé si no está con el con los APAC, no sé con quién está, pero... Está con el poder. Exacto, está en con el poder. En contexto por, por lógica, no porque lo sepa. Sí, sí, sí. Eh, con respecto a lo que nombrabas de Citraig, como para recordarles eh, a la audiencia, Citraig es un sindicato disidente o un opositor a la UOCRA. O sea, tuvo que crear un gremio propio al no poder eh, competir en las internas, eh, inclusive con, con amenazas, golpes y agresiones físicas graves para sus sus integrantes, ¿no? Más que nada en el, en el sur del conurbano bonaerense es que nace y se y se desarrolla Sea Strike como respuesta a... A, a todo lo que no hace la UOCRA y con respecto a lo que ustedes decían en el segundo lugar en el transporte y también vale aclarar que hoy hay un paro en Montegrande hay tres líneas que están parando por por el, el, la, el ataque a un, a un chofer no o sea que ustedes específicamente el gremio de ustedes está constantemente expuesto a, a todo tipo de, de, de riesgo ¿no? sí Eh, sí, sí, totalmente eh, Esto es moneda corriente Todos los fines de semana tenemos en todas las líneas Paros porque agreden a los choferes Y nada, como hablaba la compañera acá Es todo parte del ajustazo Porque es como que es una guerra de pobre contra pobre todo el tiempo en el bondndi y la verdad que no a nosotros no nos brinda nadie seguridad nosotros salimos a la cancha como decía ringo te sacan el banquito y te dejan solo ¿viste? y así estamos siempre siempre expuesto a, a nada a los ánimos de los pasajeros como, como estén en ese momento muchas veces estos casos se dan a la salida de los bailes en zonas marginales donde no, no tenemos seguridad para nada los, los trabajadores y es, como vuelvo repetir es moneda corriente, todos los fines de semana hay un caso parecido ahí está bueno, está muy bueno hacer una aclaración se está por cumplir un año del asesinato del trabajador de la línea 620 el, el secretario de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo salió diciendo que iban a poner cabinas eh, para los choferes y llegan a poner botones antipánicos pasó un año, entregaron los subsidios y ninguna empresa hizo ninguna modificación, y por otro lado lo que denuncian muchos choferes de varias zonas, es que la solución no es más policía, porque lo que se trata son de zonas liberadas por las mismas policías que después son las que salen a matar choferes, a cortarle el dedo o a robarle al público usuario Claro, nadie, nadie más que ustedes sabe sabe la realidad que se, que se vive en el día a día ¿no? ¿no? eh yo recordaba que a principios de los 2000, tal vez algo que venía de, de de otras regiones del mundo, pero que sí se estaba instalando era la discusión sobre la precariedad, la precariedad laboral, eh que después se lo, se, se logró trasladar a la precariedad de la vida, digamos, directamente. No sé si Eh, pasó de moda, o no sé si es el eje central eh, en muchas veces en las discusiones eh, pero tal vez estaría bueno hablar un poquito de la, la precariedad laboral eh, como un eje en sí mismo pero también me interesa saber ustedes qué piensan sobre en estas épocas de, de crisis digamos y de, de alta desocupación cómo se logra discutir a la baja o a la alta esta tensión que hay entre la precariedad laboral y una desocupación que te va obligando a acceder a ella. Eh, no sé si lo vienen discutiendo también en el espacio no, es que es una agenda que nos quieren imponer ellos, la de no discutir condiciones laborales lo habían dicho muy bien lo de van a discutir o paritarias o van a discutir los puestos de trabajo, nosotros lo que tenemos que discutir acá, que es lo que está sobre el tapete es que vamos a defender nuestras vidas la mesa paritaria no es una mesa de aumentos, es una mesa de condiciones laborales que las burocracias como dijimos hace un rato, se encargan de directamente limitarlas a una negociación salarial, que por supuesto encima va a la baja y nos vienen diezmando el sueldo de desde hace años que, por ejemplo, nuestro sindicato, la Unión Transmieres Automotor, firma la baja y firma en 4 o 5 cuotas, y no hace nada con el Estado de las unidades, por ejemplo, que es algo de lo que tiene competencia la empresa. preguntarle por ejemplo, Dani, ¿cómo están los colectivos de la línea 60? No, no, es un desastre. A nivel seguridad, los colectivos... Nada, el que le falta freno, le falta bocina, no doblan, eh, los asientos hechos pedazos, nada. Salimos de la cancha a laburar así, a la que te criaste como quien dice, hoy le ponemos una garra bárbara, pero es difícil. Es difícil porque, como decía el compañero acá, eh, el sindicato es el que permite todo esto. Ahí estamos en el problema. Porque con esto de los ajustes que veníamos diciendo, eh, de la precarización que vos de los 2000, acá nosotros se nos vienen encima los monopolios. Acá hay tres monopolios que están asumiendo, eh, gerenciando la mayoría de las líneas de, de capital y conurbano. Y hacen lo que quieren, hacen lo que quieren, le pagan a los compañeros. nosotros la, la verdadera lucha que tenemos con, con el monopolio Do, Dota es justamente porque nosotros hacemos respetar el convenio. Y en las otras líneas no respetan el convenio para nada. Y así están los compañeros, trabajan 12, 14, 17 horas, le pagan 7 horas 40 en blanco y lo demás en negro y si te quejas, para afuera. Y, y bueno, es así que, que nos están tratando desgraciadamente en el Gremio. Eh, a propósito de lo que vos decías, Uru, eh, bueno, se escucha, y además por la campaña de ustedes mismos, el eh, laburante de las 60, eh, digamos que es inminente el recorte de ramales. Hay un edicto de la Subsecretaría de Transporte en el que pretende recortar, sacar 12 de los 19 ramales que tiene la línea 60 obligando a los pasajeros a abonar dos pasajes y estarían partiendo la línea de hecho. Los colectivos de la cabecera Constitución llegarían hasta San Isidro y los colectivos de las cabeceras de Zona Norte como Máhuich, Escobar y Rincón llegarían solamente hasta Barrancas de Belgrano. Eh, sacan recorridos de los barrios más humildes o sea, Piñeiro, Los Tábano Eh, talar son barrios que se van a ver sin servicio directamente y un montón de pasajeros sin colectivo y bueno ¿qué, qué están pensando ustedes como laburantes de la 60 contra este este nuevo capricho ajustador no es un capricho es un ajuste de la de la del monopolio que les toca Bueno, como siempre, poner el cuerpo y, y pelearla para, para, para revertir la situación, porque si viene en este momento a nosotros no nos va a, a, a perjudicar tanto, es al, al usuario el que va a perjudicar, como decía Santiago, hay muchos barrios que se van a quedar sin servicio. Y, ta, y nosotros le vamos a dar la pelea todo lo que más que podamos sabiendo que nos enfrentamos al gremio a la empresa y al gobierno no, como siempre no, no, no va a ser fácil para nosotros pero la pelea se la vamos a dar es una idea o el gremio de transporte hoy en día tiene está pasando un momento muy difícil por lo que pasa en el interior también digamos a nivel general hay un momento bastante jorobado Sí, al interior de la UTA, por ejemplo, el caso más testigo de todos es el de Santiago del Estero, donde el grupo ERSA abandonó a 400 trabajadores, se borró directamente de Santiago del Estero y quedaron 400 familias en la calle o trabajando precariamente en otras empresas chicas de la zona, lo mismo pasó en un montón de empresas como en Santa Cruz está pasando en la línea Expreso Lomas las líneas 112, 165 y 243, que por una disputa entre empresarios, porque el sindicato ahí lo que hace es de representante de un grupo monopólico y hay una disputa entre otro grupo monopólico y mientras en el medio de 400 familias y 50.000 usuarios o sea, lo que estás diciendo que al interior del gremio se expresa las disputas patronales también. Sí, claro. Sí, sí, sí. Las concesiones se discuten entre el sindicato, las empresas y el ministerio, directamente. Y en el medio quedan los usuarios, los, los trabajadores, las trabajadoras que no... No, no pueden llegar a su casa. Por ejemplo, el caso de la Expreso Lomas no tienen colectivos para sacar a la calle. el caso de la línea 79 recortaron los recorridos llega hasta Bursaco, no llega más hasta Longchamps. En el caso de la línea 60 quieren recortar 12 de los 19 ramales. Y el mismo ajuste, no sé, por ejemplo la empresa Metropol que recién hablaba Dani están trabajando 12, 13 horas y pagan en negro. Y eso va pasando. La línea 720 echaron a un chofer por donarle un órgano a su hija eso es impresionante la hija murió y el chofer no consigue trabajo porque le manchan el legajo es una situación y el gremio es cómplice eso es lo peor de todo y eh, la propia situación del trabajador del transporte estamos separados en tantas líneas hace muchísimo más difícil unirse si, sí, recordemos que hace años ya se se han terminado los límites se han desdibujado los límites entre patronal, sindicato y, y ministerio ¿no? el ministerio de secretaría Y, y ni se mete o se mete a favor de las empresas, y los grandes sindicalistas, los gordos y no tan gordos, son los que terminan siendo accionistas de, de, de muchas de las empresas, ¿no? Hay casos emblemáticos, Pedraza tenía las acciones de Belgrano Cargas, o sea, esto hace años ya ha dejado de ser lo que se, se creería, ¿no? Y lamentablemente eh, los gremios combativos tienen que luchar no sólo contra la patronal sino con un ideario o una marca, una cruz negra eh, por, por muchos otros trabajadores y trabajadoras que creen que la palabra sindicalismo o gremialismo es, es mala palabra, ¿no? Eh, volviendo al espacio, basta de asesinatos la, laborales, eh, quería, quería preguntarles ya para ir cerrando, eh, si... Entiendo que este es un desborde, esta, esta, esta organización es un desborde de lo que debería, la responsabilidad que no cumplen los sindicatos o las centrales sindicales, ¿no? eh, porque por sentido común debería ser un departamento más de la CGT o, o de algunas de la CTA, eh, en tanto y en cuanto... No se miden las condiciones laborales solamente en más o menos plata, sino en la vida de, de, de, de las personas, ¿no? Eh, si tienen alguna reflexión sobre eso, si han tenido tensiones o encontronazos con sindicatos por andar investigando sobre las, las muertes... No, hasta el momento no hemos tenido encontronazos porque les preocupa tan poco que ni siquiera toman en cuenta nuestra tarea. Para nosotros es importante, va tomando relevancia, nosotros movilizamos todos los 9 de septiembre, que es la fecha de las tres muertes, y vamos a seguir movilizando. Sí, hemos tenido encontronazos con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que no nos han querido atender, hemos insistido en la puerta tocando el bombo y nos han dejado pasar porque no le pasan ni siquiera la información a los familiares de las víctimas para que no se tengan acceso para el juicio. Hay mucho, por ejemplo, un caso también testigo, es el de Martín Pino que falleció en una empresa tercerizada que de Macri Murata en el Belgrano Norte y la familia directamente no podía tener acceso a la causa. O sea, son nos pasan nos encontramos con casos que la verdad son son terribles por otro lado antes de cerrar me gustaría invitarlos a todas a todos el próximo viernes a las 10 de la mañana los trabajadores de la línea 60 vamos a hacer una movilización a la subsecretaría de transporte para rechazar este edicto que pretende recortarnos los recorridos va a ser a las 10 de la mañana en Corrientes y Maipú junto a usuarios usuarias de zona norte que usan trabajadores, trabajadoras que usan el transporte de la línea 60 vamos a hacer una impugnación colectiva en la subsecretaría de transporte es el próximo viernes a las 10 de la mañana bueno eh, les agradecemos mucho que hayan venido, que se hayan acercado hasta acá, a este lugar eh, secreto y clandestino <risa> eh, no, clandestino no, totalmente legítimo Muchas gracias por acercarse a un feriado y contamos con ustedes. Vamos a estar siguiendo el tema de, de la línea 60 y obviamente cada vez que, que haya más data sobre, sobre las encuestas, las estadísticas que ustedes tan trabajosamente han logrado recabar, estaremos dando noticias de eso. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted. Gracias a usted. Quiera decir que tengo alegría en lo que hoy he con mi canto y más triste de lo que vengo tengo un canto que me canta tal vez para que me asombre cuando canto soy un hombre con un cuenco en la garganta quisiera decir que tengo alegría en lo que doy pero con mi canto hoy más triste de lo que vengo Y llámese de memoria que aquí se escribe la historia según valen los perderos. Al pobre nadie lo amaca, nadie está a su desgracia, la justicia es una vaca, más tanto la democracia. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que tengo. Quien conoce el secreto, supongo que me dirán porque donde falta el pan siempre sobran los decretos. Las leyes no son iguales para los que no andan unidos con que advierta el que ha sufrido donde están sus propios males. Quisiera decir que tengo alegría en lo que doy, pero con mi canto voy más triste de lo que vengo. Y no va bien del trabajo Con los tomates de abajo Se llena el cajón entero El que lo entienda Primero que no se ponga tan duro Que sepa que en el futuro Lo esperan sus compañeros Y también decirles quiero Que en la milonga cante Todo lo poco que sé Todo lo mucho que espero Seguimos en las mañanas, en este día festivo, en este lugar tan particular, la Fortaleza de Evas. No recordamos bien si les comentamos a, a, a amigas y oyentes eh, de qué se trata este lugar. Este lugar en particular tiene un eje preciso que es la pelea. ...contra el acoso de género en los lugares de trabajo... ...porque partió el objetivo inicial de, de este espacio... ...partió así y precisamente es una pelea contra... Eh, ...un funesto personaje que ostenta el título de dirigente sindical... ...del sindicato de comercio... Eh, ...y por supuesto digamos, hagamos la diferencia entre todos los cientos de miles de delegados y delegadas de base que hay no, son estos sujetos que ostentan poder, porque no hay acoso si no hay poder, no, en ese lugar en este espacio estamos transmitiendo en esta mañana de día feriado el enredando las mañanas y eh, les queríamos comentar bueno, que también desde la sureña provincia de Neuquén los compañeros de del compañero desde El Zumbido, que es un medio un medio comunitario que, que opera allí en esa provincia tan movida. Bueno, realizar una entrevista a Adelina Rivas. ¿Quién es Adelina Riva? Es la madre de Facundo Agüero, el joven que recibió una paliza de parte de cuatro policías el 8 de marzo del año pasado en Eh, Picún Leufú una localidad ahí de la provincia ¿no? el joven todavía hoy se encuentra internado está postrado en el hospital de Neuquén Adelina, su madre nos cuenta sobre las expectativas que tienen sobre el juicio que comienza el próximo miércoles es decir, mañana hacia los policías que intentaron asesinar a Facundo escuchamos la nota Adelina Rivas es la mamá de Facundo Agüero el joven de 23 años que en marzo de 2018 fue brutalmente golpeado por cuatro policías y desde entonces hace un año eh, permanece internado en estado crítico bienvenida Adelina a la Enredando las Mañanas el programa de la Red Nacional de los Medios Alternativos ¿Cómo estás? Hola, buenas a estamos, bien dentro de todo pues, Bueno, primero que nada consultarte ¿Cómo está él y cómo está su salud? Eh Facundo, gracias a Dios, cínicamente desestable, eh, si bien está con quinesiología todos los días, y bueno, está bien, por suerte. Eh, ahora se si ve en invierno, bueno, el médico por dice que no es bueno que se acuste acá en el hospital por el tema de de los virus y bacterias y cuantas cosas que se vienen, ¿no?, en el invierno. Pero bueno, él estaría por un alta y ¿sí? eh, si eh, tuviéramos lugar donde poder estar, ¿no? Que no es el caso. Eh, ¿Cómo, cómo, Messi? No, que por ahora no tiene en un lugar donde estar tal cual, tal cual se ha gestionado, se ha y, bueno, eh, dicen que los derechos humanos están trabajando en el tema y bueno, que ya nos van a nos van a solucionar la el tema de, de la casa y bueno, ahí estamos, a la dulce espera en momento, bueno, también no sé si ha enterado que Ellos como que han dicho que faltaba solo mi firma y otras cosas, y bueno, y que no era así. Sí, de hecho... La pandemia no, me no, no. Vos le, le terminaste escribiendo una carta al gobernador, ¿verdad? Así es, le escribí una carta abierta al gobernador. Y bueno, porque bronca, impotencia, no sé, una mezcla de, de emociones y sensaciones, ¿no? entendí que no aguante más y lo hice, porque bueno, aparte de eso, también había dejado de trabajar, eh, se me juntaron muchas cosas, muchas, muchas cosas. Y, bueno, eh, bueno, a veces eh, tiene la capacidad de poder conocer todo, de tratar de sobrellevar todo y no llega un momento que no da más. Sí, sí. ¿Usted tiene alguna respuesta? Sí, sí, sí. Están... Están aparentemente aparentemente. Dicen que van a tratar de buscar un alquiler eh, por, por ahora va a ser medio así provisorio porque bueno, van a tratar de que del ICDU me den una casa realmente para que Facundo que bueno, vamos a esperar bueno, le, le contamos a la audiencia porque este programa se escucha de distintos puntos del país que Adelina y su familia en realidad son de Picundo que es a 150 kilómetros de Noquén capital y desde que eh, la policía atacó a, a Facundo, lo dejó en este estado eh, internado Eh, bueno, Adelina y su familia están permanentemente eh, viniendo para Neuquén, incluso digamos, pasando días enteros acá y Adelina estuvo eh, durmiendo en el hospital Bucquerodán eh, por ahí eh, sería interesante eh, refrescar un poco la terrible situación que vivió tu hijo que, bueno, que además lejos de ser aislada es una práctica común por parte de las fuerzas represivas del Estado. Recordamos bueno, qué, qué pasó aquel eh, 8 de marzo Bueno, aquel 8 de yo estaba trabajando, eh, yo con medio, yo trabajaba en la ma a maestranza, 8 eh, y media, 6 menos 20, más o menos, no recuerdo bien el horario, eh, mi pareja va a buscarme ahí a, a la oficina de socorro medio, yo escucho a Chabarín, que bueno, a, a darme la, la peor noticia de mi vida, no eh, que Facundo se suponía que andaba... <ríe> Drogado, borracho, no sé, robando, sacando de casa en casa. Bueno, una una versión medio de película, ¿viste? Pero bueno, eh llegamos acá aunque en el, en un instante, no sé si demoramos una hora bamos a Naquén y bueno jugatró a mi hijo en las peores condiciones. la doctora que me atendió hace un momento la doctora Gabriel parada dijo que mi hijo corría por los techos de de casa y parando a la policía como que si mi hijo fuera superman o Batman, y que bueno justo va por un paredón de dos o tres metros y que que él quiere bajar y se cae y se choca con un vients esa fue la la noticia de película que tuve en su momento así que bueno, no obstante esto yo preocupaba de poder entrar a ver a mi hijo le digo a la doctora, quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi hijo cuando entro me di cuenta que nada de lo que ella me contó pues cierto porque me dijo que lo estaba saturando, que había pronunciado unos cortes bueno, imagínate, si boca caes de dos metros, no sé de última vas a tener unos cortecitos, no sé pero mi hijo estaba todo golpeado, sinceramente Su sí, oído ¿no? izquierdo sangraba, eh, su ojo izquierdo cortado con puntos, eh, su nariz eh, hacía si ciencia cierta, te daba cuenta de que había sido pateado, su uno de sus ojos bien negros, su, su brazo izquierdo todo moletoneado, las alfotas marcadas, no, no, no, fue de terror. Sí, sí, no, no, no. Tal cual, cuando yo pido eh, el informe del hospital eh, Castro Renón para poder hacer la denuncia correspondiente en Fiscalía, no, no decía caída de dos o tres metros, decía caída de cuatro metros. O sea que no era ni de dos ni de tres, sino que se agregaba met un metro más. Imagínate vos que si fue Facundo cayera de cuatro metros, cualquier chico que caiga de cuatro metros, en las condiciones que ellos decían que mi hijo estaba, si hubiese fracturado piernas, brazo costillas, no sé. Su cara, como la tenía, se ve roto, eh no sé, la nariz, eh, el tabique, no sé. Imagínate, imagínate, fracturas vos te hubiese y él no tenía absolutamente nada por los golpes. Eh, sí, bueno, y además quisieron inculparlo por eh, por haber robado un perfume, además justificándose por eso como si, si hubiese sido así, si, si fuera realmente una justificación para para agredirlo así físicamente. Pero bueno, encima, después de que dieron a circular esta versión de que él en realidad estaba robando y todo esto que vos contás, eh, apareció el sí. de, del perfume que él había apagado por cual cuando yo pido las cosas de mi hijo el policía que estaba en la cabinita y me entraba en la guardia de Casa Rondón ¿no? eh, dice eh, disculpe señora aguanto un cachito y se llama por teléfono y dice acá se encuentra la mamá del chico que está enamorado por la colonia pues yo cada vez entendía menos porque digo como por la colonia qué, qué, qué, qué robó mi hijo que colonia no cada vez me entendía menos porque digo eh, no entendía nada eh, cuando me ha roto billetera entonces acabas con la bolsa y eh, y veo la bichetera de de Facundo sobresalía un papel blanco y era el, la boleta de la colonia que él había comprado en indicio de 550 pesos Eh está tal cual la encontré su billetera y todo eh la tengo tal cual está en su momento en casa, su ropa sí con sangre y cosas eh, bueno y saltando pertenece ya no la colonia supuestamente robada, el celular, las zapatillas eh la verdad que fue muy triste, muy triste la situación que encontré mi hijo. Mm. Este miércoles comienza el juicio contra los cuatro policías que intentaron matar a Facundo y decimos intentaron porque eh, matar es lo que hace la policía con los pibes a razón de uno cada 21 horas en Argentina según los últimos datos que difundió Correpi. Y bueno, por supuesto, nosotros no debimos a la teoría de que se les va la mano, sino que es una práctica y un plan sistemático. Recordemos que en este caso se cuenta con una prueba fundamental, además que son eh, las, los videos de las cámaras de seguridad del edificio. Contanos cómo viene el juicio, qué expect expectativas tienen ustedes como familia. Y bueno, eh, yo mirá por ahí, bueno... Eh Vengo de, de una situación, una historia medio confusa y complicada con lo que le pasó a mi hijo, ¿viste? En su momento y que no confía en nadie. Espero que estos jueces eh, vean la realidad de la situación y que, bueno, eh, puedan ver en el video claramente la, la, la tortura que sufrió mi hijo, porque acá no fue eh, no fueron a premios ilegales y vacaciones. Tomás, creo que a mi hijo me lo juraron. Eh, no hacía falta que más de cuatro policías, porque acá se habla de cuatro, como están varios en y, y que bueno, en su momento el video habla por sí mismo, ¿me entiendes? Espero que sea todo positivo, tengo la confianza, la, la seguridad de que se va a ser justicia que bueno esta gente se hace más que la casa con ropa atestada y un arma y, y, y hagan lo que quieran con otra con otro joven o con otras personas que no hacen más que uno eh, hoy yo veo a mi hijo y digo la pucha el, el, lo que estoy viviendo hoy ¿me entendés? Lo que era Jaongondo que él era un chico que vivía sonriendo eh alegre eh ahoroso negro él si te tenía que ayudarte veía las te podía ayudarte y tenía que tener psicoía cosas así viste que él era era muy alegre muy muy ceroso y yo creo que Jaongondo hoy si él estuviera bien eh estaría perdonando a esta gente porque él era así. Él bueno, así, un buen ser humano, mi hijo. Y tuvo que cumplir sus 23 años eh, internado por por esta gente. Así es, 23 años golpeado por esta gente, sin saber y tener noción del tiempo, del día, de la noche, eh, sin poder hablar, sin poder comer. Mm. Cosa que por ahí te que uno lo ve a facundir, ¿verdad? Bueno pero si vos estás teniendo, que yo creo en un Dios vivo y que mi hijo a la larga a la corta algún día de rodar los tiempos nuestros no son los, los tiempos de Dios no son los nuestros así que bueno yo tengo toda la plena fe y confianza en Dios de que mi hijito en cualquier momento su cabeza va a hacer un clic si sí, va, va a salir de esto si y aparte que bueno que tenés todo el apoyo de gente que lo quiere de la familia, de nosotros que jamás lo dejamos, gracias a Dios, la familia siempre está no voy a abandonar a mi hijo, porque no lo voy a abandonar mi vida me tiene aquí, bueno, yo tengo que estar bien para que él esté bien, ¿me entendés? porque si yo le caigo, él le cae así que bueno, ahí estamos, luchándole y peleándole día a día ¿Vos ¿No ahora dónde estás viviendo? en el hospital Bucaramanga, todavía seguimos acá. Me tuve que <ríe> mi pareja me compró un colchón porque ya no daba más con el que tenías, que, que te dan acá en el hospital no no daba más, no podía más. No tenés mi cuerpo, mi, mi cuerpo. No daba más. Uh -huh. sí. Así que bueno, acá estamos, mi corazón, cuidando la alma. Uh -huh. Bueno, el juicio va a ser entonces los días 3, 4 y 5 de abril, ¿verdad? Y ocho. Y ocho. Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Así que bueno, ahí vamos a, a estar, espero y cuento con el apoyo de todos ustedes, de que puedan, bueno, que gracias a ustedes todo se pudo viralizar y, y salir a la luz y poder hablar, la verdad, ¿no? Bueno, Elina, te mandamos un fuertísimo abrazo y te agradecemos la comunicación, bueno, vamos a, a estar viéndonos los próximos días. Y dale, un beso, un abrazo enorme para vos. Gracias por estar. Gracias, gracias por todo. Chao, chao. Chao. Hablábamos con Adelina Rivas, mamá de Facundo Agüero, quien permanece internado con un cuadro neurológico severo después de ser atacado por un grupo de policías de la provincia, que luego además quisieran cubrirse inventando que el joven había robado un perfume y así poder apelar a la sombra fascista de esa parte de la población que en caso de haber sido así hubiesen visto bueno el intento de homicidio. Recordamos entonces que el juicio va a ser el 3, 4, 5 y 8 de abril en la ciudad de Neuquén escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para comunicarte con nosotros manda un mail a rnma arroba rnma.org.ar Red Nacional de Medios Alternativos Bueno, volvemos desde acá, desde este lugar la fortaleza de Evas eh, y ahora estamos con un contacto telefónico vamos a hacer una entrevista a compañera Vanessa del Movimiento Popular La Dignidad eh, ¿Cuál es el tema? El tema es la atención que se está viviendo en el Sedronar Porque hay organizaciones sociales que permanecen ahí Bajo un reclamo con respecto a esta repartición de, del Estado Vanessa, ¿estás ahí? Hola, ¿sí? ¿cómo están? Buen día, ¿todo bien? Buen día, ¿cómo estás? Bien, quiero aclarar igual que nosotros ayer no fuimos O sea, nos seguimos ahí Muy bien el principio, digamos, como para no decir otra cosa, pero sí, obviamente puedo contar el reclamo por el que tuvimos ayer y, y el momento en el que estamos del conflicto ahora, porque aún no lo resolvimos, digamos. Bien, para sí, la... contanos de qué se trata el, este, este problema, este conflicto. Bueno, yo estuvimos eh, un conjunto de organizaciones de la CETE, la CCC y Barrio Invertía, en la puerta de la Sedronal, en realidad marchamos hacia la Sedronal. Los reclamos tenían que ver con el nuevo nacimiento de la Sedronal, no al ajuste en políticas públicas de adicciones y por la de mutación de adicciones. La razón por la que terminamos movilizando y terminamos, eh, digamos, concentrando ahí en la Sedronal es porque estas organizaciones mencionadas como una parte de un programa que se marcan atención y acompañamiento comunitario que hoy por hoy eh, son, es la única estructura que tiene la FEDRONAR que funciona realmente que funciona en cogestión con las organizaciones eh, la investigación la que estamos es que el presupuesto de la FEDRONAR fue recortado un 15% por supuesto total digamos y igual está tanto en el marco de medidas de ajuste que se vienen llevando en todo el país hace, durante toda la gestión de Macri y por supuesto ese repercute en el programa bajo el cual estamos un montón de organizaciones nosotros en septiembre el año pasado habíamos empezado a negociar eh, que se iba a hacer digamos un par de propuestas en relación a que pasar con el presupuesto 2019 el secretario de la Seguridad Roberto Mora firmó un compromiso de que se comprometía a aumentar el 40% con este año de categorizar algunos lugares que ya venían trabajando eh, y al día de ayer Lleguíamos sin ningún tipo de aumento firmado. Quiero recordar que el último aumento fue en noviembre de 2017. En el medio del 2018 hubo una devaluación terrible, una inflación feroz que, que hace que no podamos obtener los espacios con el mismo dinero con el que veníamos obteniendo en noviembre de 2017. Y tenemos que llegar a esta situación porque nosotros venimos obteniendo pues, la mesa de hace dos años, entre todas las organizaciones que mencioné, más que... Eh, la costalidad de adicciones, el de Cristo, que también relacionado a las curas villeras, y funcionarios de la cedera, pero la realidad es que de hoy por hoy no está firmado, el presupuesto de la cedera no está redujo, y no hay garantías de que se aumentar, y nosotros, cada vez en el ciclo, estamos los espacios que tenemos abiertos, y, luego, y, y finalmente son los espacios que le dan respuesta a los que ya las vivas en los barrios en los o sea que está eh, se ha quedado congelado esa, ese monto desde noviembre de 2017. Eh, sí, no solo eh, que lo aumentó, sino que no se ajusta... Tiene la mitad del salario de un diputado. ¿Cómo? Tiene la mitad del salario 100, ejemplo, para que sepan. 100.000 pesos por mes para sostener casas. Que dan entre 3 y 4 comidas por día, que tienen psicólogos, psicólogas, que tienen trabajadores, trabajadoras sociales, que permanecen abiertas todo el día que dan calleres que contienen los pibes que realizan todos los acompañamientos hacia afuera que, que necesita un joven o un adulto que está en una situación de problema de consumo que además tiene una terrible situación de vulnerabilidad social porque nosotros inauguramos con jóvenes que vienen de barrios populares o que incluso están en situación de calle entonces es una vergüenza digamos el presupuesto que tenemos claro o sea, no solo es era era muy bajo este presupuesto, sino que eh, ni siquiera lo ajustaron a, a su propia inflación, no, la que, que el mismo gobierno ha generado. Claro, no, claro, eso es con programa de este estilo y no tiene ningún tipo de de y que no se esté previniendo eso para este año. Entonces, la situación para que tenemos una severa falta de estamos viviendo efectivamente en la frontera, sus instrumentos, digamos, sus dispositivos estatales, no funcionan, están vaciados, digamos, a su tiempo, en los CEPLA, en los CED, todo eso fue vaciado. Llegaron solamente los días que en sus propuestas son muy parecidas las CACs, pero en su realización no son eso, digamos, que un montón de, de trabajadores que tienen muy pocas personas. Por el contrario, nuestros espacios están compuestos por profesionales, por compañías y compañías militantes y que estamos adentro de los barrios, con lo cual damos respuesta por conocer el barrio, eh, previamente cuando están presentes como organización a un montón de problemáticas que tenemos. O sea, el problema de consumo para nosotros no es de un pibe que se droga. Es un problema de un que no tiene dónde dormir, de un pie que no accede al sistema de salud, que no ha terminado sus estudios, que tienen casas judiciales abiertas, digamos que están terriblemente destigmatizado y culpabilizado en el mar en el que, vive, digamos, el que clarísimo lo, lo que exponés y queremos preguntarte cómo sigue esto no porque este sector vulnerable como muchos otros sectores vulnerables eh, cada vez tiene menos contención desde desde el Estado pero por sobre todo en, con estos gobiernos ¿no? o sea, ¿qué es lo, lo próximo que, que se viene después de, de la movida de ayer? No lo que se es que nosotros en conjunto, todas las organizaciones decidimos eh, no cuidarnos digamos, eh, porque primero que la medida está muy desgastada nuestros compañeros estaban desde muy temprano afuera de la guante, desmovilizando eh, la policía estaba muy provocadora, muy provocadora y no estábamos preparados para sostener más la medida entonces lo que decidimos fue de conjunto, para cuidar a nuestros compañeros que nadie termine siendo reprimido fue retirarnos, pero fue retirarnos porque el secretario de la ciudad de dice que hacía una reunión mañana miércoles con eh, gente del Ministerio de Ferro Social, Ministerio de Economía y otros ministerios para ver de dónde sacan los recursos para generar más presupuesto para para los programas que vienen funcionando, en este caso nuestro. Eh, y nosotros salíamos con él una reunión a las 5 y de la tarde y después nosotros de decidirá cómo seguimos una respuesta positiva, por supuesto vamos a seguir trabajando, como seguimos trabajando todos los días, porque igual ayer nosotros estábamos en la celular, con todos los que así quedan nuestros espacios, pero nosotros seguimos trabajando, igual, digamos, esa es la situación. Más allá de seguir trabajando, vamos a tener una medida más radical, seguramente de acá, o marcharemos también el Ministerio de Desarrollo Social, no, no terminamos de definir, pero... Sí, que que va a pasar es que si la respuesta es negativa vamos a localizar medida no, no estamos dispuestos a aceptar que la negociación eh, que, la, que la política pública que se propongan sea el aguante o sea, no vamos a estar dispuestos nunca a aceptarla como organizaciones y que la respuesta sea eh, lo que va a haber en el momento del 0% digamos. esto no lo vamos a permitir Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, eh, contar con este micrófono, contar con, con la Red Nacional de Medios Alternativos para cada una de la, de, las, de las actividades que, que vayan a hacer de acá en más, así que este micrófono, este espacio es para es para ustedes, para difundir las luchas. Muchas gracias. Sí, bien, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. nacional de medios alternativos RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, Luego del encuentro inaugural de Neuquén Se sucedieron las de Mendoza en 2005 Buenos Aires en 2006 Rosario en 2007 Y Córdoba en 2008 Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina puedes escribir a rnma.org.ar Nuestro sitio web y nuestra radio Las encontrarás en www.rnma.org.ar Estas han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, trabajadores, no, trabajadores, no, tengan no, tengan historia. no tengan doctrina, no tengan héroes ni, ni más. Doctrina. Doctrina. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La carencia colectiva se pierde, las lecciones la se, se olviden, la historia aparece así como propiedad privada. Muchos dueños dueños son los dueños de las historias de todos los hermosos. Rodolfo Walsh, febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos Red Nacional de Medios Alternativos Búscanos en www.rnma.org.ar Bueno, eh, estamos de vuelta acá en el Redando las Mañanas, eh, Radio Semilla y DTL, eh, transmitiendo desde la Fortaleza de Evas. Y bueno, y ahora vamos con una entrevista telefónica en este día tan sentido para, para esta zona del mundo, ¿no? Eh, 2 de abril, se conmemoran 37 años de la, de la Guerra de Malvinas. Estamos en contacto telefónico con un ex combatiente, con Saúl Pérez. Eh, queremos saludarte. Vos estás ahora en una actividad, ¿no? Hola, sí, hola. Sí, estoy ahora sí, nada más, está ya en la plaza con el tren rumbo La Paz, con la consigna. Con una junta de mediación hasta la, la Estonia, acá en el resto aquí en, en, en la plata. Con Patricio y luego nosotros en el poder de estos Sí, cuando yo era tan joven era... No era más Bien, queríamos... Eh, em empezar tarde... un poquito el retorno porque la verdad es que no escucha muy bien. Bueno, a ver, eh, vamos a tratar de, de mejorarlo desde acá. Eh, ¿Vos nos escuchás mejor ahora? Ahora, ahora sí, un poco más Bien, bien. Bueno, queríamos preguntarte primero un poco de, sobre cómo fue... En esos momentos, ¿no? ¿Vos cuántos años tenías cuando te llaman a, a, a la guerra? ¿Cuándo... Yo tenía 19 años, recién cumplido, había terminado el marzo, hice el meditado de la Toria, en febrero, eh, bueno, tuve marzo, y me recorporan para ir a Malvinas, era muy, muy joven. Claro. ¿Y cómo, cómo te, enteraste, te enteraste el mismo 2 de abril que tenías que ir? ¿Cómo te cayó esa noticia? No, llegó la carta, me reincorporan de nuevo a la semana que hayan recuperado la ciudad de Madrid y me vino un vehículo militar a mi casa a traer para presentarme. De la semana yo estaba nuevamente incorporado a mi unidad para después marchar a Madrid. Claro. ¿Qué qué sensación era la que tenías eh, después de, de haber terminado el servicio militar y encontrarte con tener que enfrentarte con un ejército de, de semerante no, llamado de la paz, no negar que, si la forma de que que ya participaba en el conflicto, que peleaban constantemente en el conflicto para adelante, pero no todo estaban tan presentados y una vez hola estimado y una vez que bueno ya estabas incorporado y que pasaron algunos días como como recibieron ustedes esa gran contradicción de estar enfrentando a uno de los imperialismos más grandes del mundo los ingleses con su pirata a la cabeza y por otro lado tener esos jefes encima de ustedes de esas características tan siniestras ¿no? ¿qué, qué, qué situación contradictoria? no, sí nos marchamos a morir a con esta historia ¿no? con un ejército, que el día se empezaba a un torturado y, y de eso, apareció, también, eh, un compañero digo ¿sí no? No Entonces, por ejemplo, el poder naval, aéreo, que eh, eh, tenía la Gran Bretaña, posado por la primera competencia mundial, cuando el servicio de inteligencia se vieron trabajando para la corona británica, era un panorama bastante complicado. ¿Y eh, vos dónde estuviste precisamente? ¿Estuviste en, la, en las islas? estuve en primera línea y cuando vamos a, a colaborar con el, el caminario de Montelondo tuvimos que retroceder y a mí el 14 de junio a madrugada, yo vine a ir de Malvinas en el en el, el 14 mismo te hirieron, o sea el, el último día Margarita, tenemos 14 días de esas actividades Este, yo no le digo rendición no le digo cese de agilidades porque no nos venimos al menos nosotros los ciudadanos que se habla este, 4 y la madrugada que hay venido claro ¿Cómo, ¿cómo fue la vuelta? ¿no? Eh... ¿Habiendo pasado tantos años eh, esa, esa vuelta medio a escondidas Que algunos vivieron eh, Y también preguntando ¿Qué pasó con el Estado Nacional? Con todos tu, tus compañeros Sobrevivientes ¿no? de, de esa guerra ¿Qué, ¿Qué pasó? Si hay si hubo abandono eh, La sociedad si, si estaba de cara a, Mirándolos de frente En ese regreso o si realmente viste que se, se, se les dio la espalda, pero por so, sobre todo la, la responsabilidad de, del Estado se si acompañó no a, a, a, a, a todas las personas que fueron a pelear allá, que, que muchos perdieron la vida, muchísimos, 640 y pico, pero los sobrevivientes tuvieron que, que, que tratar de reconstruir sus vidas, ¿no? otra vez eh, en los lugares... La vuelta de, de Malvinas fue a Bogotá, escondido, de, de noche. Este, este, nos tuvimos un procedimiento de parte de la ciudadanía. En este volumen de, al turno, antes de 23, nos tuvimos que faltar una fuerte campaña de malinizadora tras el volumen luego también continuó el volumen al turno de MEDER. Entonces, sé si eso hizo de que los compadres la parte de una asistencia médica psicológica, la concesión un con de los retos del Estado, ya está cambiada. El estrés como por un artículo atractivo, lo llevó a amar el conjunto a los compadres de con la avenida de un viento del sur a partir 2006, eh, concretamente ya en 2005 un eh, presidente en este momento en el momento aquí nos dio esta salud y empezamos a la preocupación de los proyectos que teníamos y él eh, fue que nos la puerta tanto sea para trabajo, para salud reconocer a la veteranos de la guerra como él que, que reivindicar la la soberanía de nuestro territorio ¿no? a partir de él adelante hasta el eh, final está con ¿no? constantes reclamos que nos han hecho soberanos sobre nuestro territorio eh, a nivel mundial en el mundo en ¿no? la se ha llevado en los reclamos el gobierno prácticamente que la política, sí, bueno, eso... Está, está muy bien. Ahora ¿cómo qué está pasando con este gobierno, no? O sea, hasta... sí, con este gobierno desde el pacto que firmaron, lo dice el lo se de la Nacional de contigo de Ricardo Barrera a entregar nuevamente la soberanía, no con se conoce en consejo lo que tenemos, con este pacto entre a a de nuestros padres, eh, de nuestro pueblo. Entre, no se habla de soberanía no se reclama soberanía por decir que hemos vuelto eh, es pues, un bueno, no, que entrega no solamente la soberanía territorial, humanísima también como de puro conocimiento ha entregado la soberanía económica hoy no maneja el Fondo Monetario Internacional han entregado de la soberanía cultural y sigue avanzando por eso es importante que en los argentinos tomemos conciencia que que ponerle un freno no a tener un reto y decir basta basta de su situación basta de su Yo, particularmente, con el grupo GPS, el grupo con soberanía ¿no? <ríe> bueno, que le entregamos. Como éramos soldados, como les llamamos la parte, necesitamos de que el gigante una ¿no? gente que tiene que ser declarado en la un país que pueda 400 millones de habitantes en el mundo, no puede ser que tengamos que estén pasando es la verdad que es vergonzoso pero, tal cual, tal cual estamos de acuerdo en eso ahora, y con respecto a los excombatientes eh, ¿están sufriendo algún cambio con respecto a el último gobierno o con respecto a este? Sí, el cambio principal más doloroso es la entrega de nuestra soberanía la entrega de nuestro territorio la entrega de nuestros recursos de la entrega de nuestro mar de, de, digamos se han, se han quitado Malvinas del mapa en, en varios ministerios digo la eh, civilización de la Bogotá es malvinista normalmente una cosa la que se vuelve hasta llevando adelante o sea no reclamaron lo que le ha hecho soberano no me la fía a mi amigo, no, de, a los veteranos y a, su, y a su familia digo cuando se identificó ahora no los compañeros que tenía falta identificar esto comenzó este reclamo comenzó comenzó de la mano de eh, la propuesta nuestra de, de, de, la de, Quina, de la ONU de la Posa de la Congreso Nacional eso llevó su tiempo y se pudo avanzar durante el año pasado y no pudieron seguir avanzando un tiempo eh, eh, seguir identificando porque le los recursos al equipo médico por esto. pero bueno Ya todo esto es un buen concepto es un buen concepto sobre eh corporal. Perfecto. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, eh, la verdad es muy esclarecedora en, en lo que te fuimos preguntando. Te agradecemos mucho desde acá desde la Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, y seguimos en contacto porque lamentablemente te Perfecto. Es para eh, estoy para Para sobre el tema de la bueno, muchas gracias y un abrazo a todos los compañeros allá Muchísimas gracias Muchísimas gracias Casi nos estamos despidiendo eh, Vamos a leer algunas breves para, para ir agendando Y, y bueno Y ya no, nos estamos yendo Bueno, hace 25 meses Se están cumpliendo 25 meses De la masacre De, de, de Pergamino eh, Hoy mismo, hoy 2 de abril A las 5 se, se van a realizar Distintas actividades eh, En el árbol de la memoria Esto queda en la plaza 9 de julio De Pergamino Eh, obviamente reclamando justicia al cumplirse 25 meses de, de la masacre de, de Pergamino. Eh, ese día murieron muchos pibes en, en, en la comisaría, los dejaron morir, la, obviamente la, la misma policía, así que ahí va, van a haber actividades, la gente que esté cerca, bienvenido sea que, que se acerque, eh, 2 de abril, 5 de la tarde en la Plaza 9 de Julio vamos con otra un jornal de, de colectivo de lectura. lectura colectiva este martes 2 de abril decir, el día de hoy al cumplirse 6 años de las inundaciones de La Plata se realizará una lectura colectiva en la Marcha del Agua y será desde las 5 de la tarde en Plaza Moreno muy bien eh, comienza el juicio por el femicidio de, de Luna Ortiz Eh, va a haber una movilización el, el 3 de abril, eh, esto va a ser en el, en el TOC de San Isidro, avenida Centenario 456 a las, a las 9 horas. Bueno, el almirante Brown recha, ya rechazó la propuesta de Vidal, porque el 3 y el 4 dicen los maestros, paremos con la multicolor y ate, por un salario igual a la canasta familiar por escuelas dignas para enseñar y aprender, por justicia para Sandra Rubin, recordamos los dos trabajadores de la educación muertos en, por las ma malas condiciones de, de las escuelas y, y el 4 de abril justicia por Carlos Fuentealba ¿no? Bien, eh, seguimos buscando a Roxana, este es un pedido, Roxana Villalba, cuatro meses de, de su desaparición, eh, va a haber una movilización, se, eh, no, se movilizan a la Fiscalía de Florencio Varela, esto queda en Presidente Perón 485, esto va a ser el 4 de abril a las 9 horas. Eh, están exigiendo obviamente que la, que la causa por su desaparición avance en, en, la, en la fiscalía ¿no? eh, obviamente convocan organizaciones políticas, sociales y vecinos bueno, otra convocatoria para el día jueves 4 de abril a las 9 de la mañana en la estación de Lomas de Zamora enfrente del grito es por la atención médica urgente para Anaí Salcedo el Tribunal de Lomas de Zamora y el Servicio Penitenciario Federal niegan la rehabilitación para esta compañera. Le niegan los insumos básicos para el tratamiento y las intervenciones quirúrgicas que necesita por su dedicado estado de salud. Basta de femicidios y torturas en las cárceles. Bueno, y como la compañera decía, eh, este próximo 4 de abril se cumplen 12 años del asesinato de Carlos Fuente Alba, el docente que fue masacrado allá en, en, en Neuquén. Así que también vamos a estar atentas y atentos a, a, a las actividades que se vayan desarrollando. Eh, bueno, nos vamos despidiendo. Eh, acá está saludando toda la gente. Eh, esto fue una experiencia muy particular de eh, semilla y... IDTL en, en un no estudio, en una no pecera, donde hemos convivido como como nunca más lo vamos a hacer, creo. Acá está la compañera Martina haciendo redes, Martina de Antena Negra, medio Blanca, Pilar, y le agradecemos mucho a, a los invitados y a la gente que ha participado telefónicamente. No se olviden, mañana desde Zumba la Turba, de 10 a 12 continúan enredando las mañanas, un programa... Federalmente, por la Red Nacional de Medios Alternativos Bueno, será entonces por nuestra parte hasta el martes que viene Y para nuestros oyentes y amigas Mañana mismo sigue enredando a la hora de diciembre de 10 a 12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 en tres.